en, lo, en, en los grupos sociales vulnerables, sino en la clase media y, y en un montón de actores eh, que está sosteniendo económicamente hasta el trabajo privado. La coordinadora de salud de Trelew, Cecilia Vera, explicó en periodismo turno mañana la situación de esa ciudad de Chubut, que tuvo que retroceder de fase luego de una relajación del aislamiento. Nosotros y... estábamos en la 3, mm. y, y... habíamos ¿sabes? empezado a habilitar lo que son las actividades Recreativas, actividades deportivas eh, de hasta, digamos, reducidas de hasta 10 personas. Habíamos empezado con algunos deportes como tenis, pádel, pero bueno, eso, eso se, se volvió para, para atrás. Eso, sí, Exactamente. Sí. El concejal opositor Pablo Pera Ibarguren apoyó en la mañana que Hermes era la municipalización del transporte público, aunque señaló algunas preocupaciones. Bueno, tenemos muchas coincidencias. Eh en los beneficios que va a traer que el servicio sea prestado por la Municipalidad de Santa Rosa porque ya no estás atado a un contrato de concesión y a, y a negociaciones con una empresa foránea sino que las decisiones que se tomen de aquí a futuro sobre cómo se presta el servicio, los recorridos, las frecuencias y bueno, demás, demás condiciones del servicio van a ser discutidas por todos los vecinos de, de la Ciudad de Santa Rosa y son decisiones ya del municipio y no, no en medio de negociaciones con una empresa ...que no es de, de la localidad. Así que, en cuanto a los términos generales... Eh, ...como estamos en coincidencia con lo, lo que ha manifestado el Intendente... ...por eso es nuestro apoyo desde el bloque del PREPAM... Eh, ...a la mayoría de las iniciativas con relación al transporte urbano. Roberto David Ortiz se encadenó en la municipalidad... ...para reclamar por un trabajo digno... ...atraviesa una situación económica complicada en medio de la pandemia. Estoy pasando un mal momento, tengo dos hijos, tengo a mi viejo que ya es grande, tiene problema de diabetes, eh, para unos remedios carísimos, él es jubilado de la municipalidad y estoy que un trabajo que me dejen trabajar tranquilo, ¿no? ¿me entiendes? Eh, yo de todo tengo acá en mano diploma de, de herrero, ¿me entiendes? Tengo mucha experiencia de pintura, de, de bailería, No estoy reclamando yo un suicidio. Yo estoy reclamando un trabajo también que me dejan trabajar tranquilo. ¿Sabes qué pasa, don? Que yo estoy haciendo esto ya en varias ocasiones vine a, a plantearlo. Me llevó la policía por estar trabajando, don. ¿Me entiendes? El vecino del barrio Butaló, Néstor Cabaza, contó a nuestro cronista de exteriores la e experiencia que vivió cuando su auto y una grúa se cayeron dentro de un pozo. Dado que nosotros vimos que se está informando que Butaló está